Los países se pueden recuperar, claro, hay que tomar medidas y mientras antes se tomen, pues mucho mejor, por, puesto que el daño que se le hace a la ciudadanía es mucho peor. No es lo mismo iniciar los procesos de recuperación en las condiciones que teníamos, por ejemplo, hace dos años, que hoy en día. Y en la medida que más tiempo pase, pues definitivamente todo se hace más difícil. Vemos, por ejemplo, Eh, la situación de la industria petrolera en Venezuela. Nosotros tenemos una industria que definitivamente no se parece en nada a lo que otra hora fue y tenemos que sincerar la realidad de la industria. Tenemos que evaluar、eh, adecuadamente el precio del combustible a nivel local, pero también a quienes se lo ofrecemos a nivel internacional, puesto que nuestra población depende de esos ingresos y prácticamente todo lo que nos ingresa se nos va en pago de deuda externa. Pero simultáneamente, para los procesos de estabilización se requiere financiamiento externo. Pero, dada la situación venezolana y un adecuado programa de estabilización, estamos seguros que los organismos internacionales apoyarían la recuperación venezolana, que hoy en día ya se muestra como un caso de crisis humanitaria.